Herrera en Cope, la última hora en la mañana. Cope, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hace no demasiado tiempo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, decía esto: No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas. Bueno, pues. Que、eh... invocan... La apocalipsis, digamos que ha sido por entregas. Después de pandemias, grandes tormentas, erupciones de volcanes,、eh, una guerra cercana, una dana en Valencia, un gran, un gran apagón. Apagón propio de Cuba o Venezuela. Ahora podremos entender a los ciudadanos de esos dos países. Un gran apagón del que ahora nos estamos recuperando. Habría ya un 99%, un 99, algo por ciento de suministro ya garantizado en toda España. A lo mejor usted está en ese 1%, que todavía no lo tiene. Bueno, lo tendrá seguramente a más tardar. Las consecuencias han sido las que ustedes pueden imaginar: en el tráfico rodado, en el tráfico de ferrocarriles, en el tráfico aéreo y, y en aquellos lugares que no pueden、eh, acceder a un generador. Eh, a un generador、eh, eléctrico gracias al combustible. Uno de ellos es un tren que te puede quedar en una vía durante muchas horas. Todavía hay personas que están en un tren después de que ayer a las doce y media se cortara la electricidad en España. Una de esas personas es María José, que me escucha ahora mismo. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Buenos días, buenos días. Pues aquí con paciencia. Con mucha paciencia. Desde, Estamos. ¿Desde cuándo lleva usted en ese tren? Pues mire, yo salí de Oviedo ayer a las 6 y 29 de la mañana. Llegué a Madrid perfecta. Cogimos este tren a las 11, que salió ya con 22 minutos de retraso. Y a la 1 menos 20, pues paramos. Paramos y quedamos sin nada, sin nada, ni luz, ni nada de nada. Y bueno, tuvimos la gran suerte. Hay que decir que el personal encantador. Atendiéndonos lo que podían bien, pero la gran suerte que tuvimos fue que después ya de muchas horas de estar allí tirados,、eh, aparecieron, apareció una, la Guardia Civil, que parece que cerca de Puerto Llano、eh, sabían que había un tren, y cuando están allí atendiendo a aquella gente, llegó. De otro tren, porque éramos tres trenes los que estábamos parados. No sé decirle、eh, dónde estábamos exactamente, pero、eh, cuando se enteraron de que había más trenes, gente de un pueblo que se llama.、Eh, mmm, Dios mío, a ver. Ay, Dios mío, qué, qué pena. Brazatorta. Sí, brazatorta, sí. sí,、pues、real, llegó, sí. El, llegó el alcalde, el. El siguiente al alcalde, que no me acuerdo cómo se llamaba, y, y tres personas voluntarias, y nos fueron a llevar agua, y luego fueron y nos llevaron comida, porque no teníamos nada de nadie. ¿Cuántas de nada? horas, María José, ha estado usted en ese tren? Pues llevo, estoy todavía en Córdoba, ¿eh? Nosotros llevamos en el tren que salió de Madrid, que salió. A las 11 y 20, y con 22 minutos de retraso, estamos todavía aquí en Córdoba. Hacia las, a las 12 y algo de la noche empezó a llegar la luz y nos dijeron primero que nos iban a dejar en un pueblo, luego dijeron: no, vamos a ir hasta Sevilla. Pero llegamos a Córdoba muy despacio, que venía el tren muy despacio, de hecho tardamos dos horas. Llegamos a Córdoba a las 3 de la mañana y todavía estamos aquí tirados porque dicen que todavía no está restablecida la línea hasta Sevilla. Y aquí estamos, ya un poco desesperados, la verdad. Es decir, lleva usted más de 11 horas metida en un tren. Yo llevo, no, no, llevo desde las 6 y 29,、oh, que he salido e Oviedo, ¿eh? Ah, sí, bueno, claro, es que salió de Oviedo. Bueno, <risa> de pues, María José, bueno, paciencia. Tremendo. Tremendo. Eh, eh, eh, a ver si, si rápidamente esto se puede solucionar. Y, y que, que cuenten la verdad, porque a Sevilla no está restablecida la línea. Efectivamente, efectivamente, todavía no, no está restablecida. No está.、Eh... Es de las cosas que hay que restablecer.、Eh, también las cercanías que están ahora mismo suspendidas. En Cataluña, por ejemplo, las cercanías de Madrid circulan al 50% en todas las líneas. En Valencia hay dos líneas de tren afectadas. En Zaragoza y País Vasco se han restablecido los servicios. Y, y en alta velocidad y larga distancia,、eh, normalidad en líneas entre Madrid y Barcelona. Eh, Valencia, Sevilla, como hemos visto todavía, Sevillano, Murcia, Alicante, País Vasco, Algeciras, Granada, con m a r a g a etcétera, etcétera. Los que están afectados son los trenes entre Madrid, Santander, Huelva, Badajoz, Cádiz, Galicia, Asturias, Salamanca y Logroño. Bueno,、eh, miren, aquí había rápidamente, cuando se produjo este gran apagón y nos dimos cuenta que no, no era solo en nuestra casa, una pregunta que hacerse. Estamos ante un gran sabotaje o una gran negligencia. ¿Cómo es posible el cero energético? ¿Y cómo es posible que el apagón no sea s o l o de la energía, sino que también, que también hubiera un apagón del gobierno? Seguramente es muy pronto, muy pronto para saber lo que ha pasado. Se sabrá, porque la caja negra efectivamente de red eléctrica puede dar explicaciones. El centro de control de red eléctrica española es de los más avanzados del mundo. Un ciberataque, n o parece.、Eh, lo más probable es que la inestabilidad actual del sistema eléctrico, es decir, exceso de generación, sobre todo renovable, un día que hace mucho sol y mucho viento, y que coincida con una poca demanda o poco consumo, ha llevado al cero. Algo que nunca había pasado antes. Y han tenido que reiniciar poco a poco, metiendo tensión progresivamente para que no reventaran las subestaciones. Esto es algo que en los últimos meses había estado cerca de ocurrir. El sistema es muy inestable porque la generación está centrada en los momentos en los que hay sol y viento. No hay generación constante como la que aportan la nuclear. A ver si estos fenómenos ahora continúan con el programa del de,、eh, apagado nuclear. Los ciclos combinados. Y tampoco la demanda o el consumo. Por ejemplo, hay industrias, centros de datos, ¿no? que, que absorban tanta generación o la acumulen en baterías de almacenamiento energético. O sea, el sistema actual es inestable por la cantidad de fuentes de generación, agravado por la falta de flexibilidad. Dado que no hay almacenamiento. Ayer la radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada.、Fue、el protagonismo de los transistores que tenían en los años 80 del, del siglo pasado. Porque es que en términos de comunicación, ayer volvimos de golpe a los años 80. Cada, cada cual tiene su particular recuerdo del día de ayer. Atascos infinitos. Esta mujer, 13 horas en un tren. Inmensas colas para coger un autobús en las ciudades. Riadas de gente por la calle. Primero la puerta de los centros de trabajo, esperando a ver si volvía la luz.、Eh, turistas acarreando maletas. Y luego gente, los chinos comprando transistores a pilas y velas. <coughs> Estaban más caras, claro.、Si、ahora hablamos de todo ello. Hay que subrayar el civismo extraordinario que ha mostrado la sociedad española. Es verdad que esto ha durado estas horas. Si llega a durar un día y medio más, habría que ver el civismo. Por donde reventaba. Pero bueno, es la noticia de una jornada negra. Los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad, las policías locales, merecen una mención especial. Más de 30.000 personas fueron rescatadas de trenes que se han quedado varados a medida de trayecto. Gente en los ascensores, personas con movilidad reducida, los bomberos trabajando a destajo. Y frente a la diligencia de los servicios públicos, Destacó el apagón del gobierno durante horas. El mismo tipo, este que han escuchado ustedes ahora diciendo aquí no va a haber nunca un gran apagón, eso es tal y tal cual, tardó seis horas en comparecer para no decir nada. ¿Y por qué tardó tanto? Y antes no salió ningún ministro, y no salió ningún secretario, y、no、salió nadie, nada más que autoridades locales y, y, y autonómicas. Pues porque no tenían a quien echarle la culpa. O tenían un presidente de comunidad al que echarle la culpa. Y a decir eso de que si quieren luz, que la pidan. Esa es la realidad. Habló de red eléctrica Sánchez como si fuera un operador privado, y no es un operador privado del todo, porque la SEPI tiene el 20%. Y de hecho, la presidenta de la red eléctrica española es una registradora de la propiedad que fue ministra del gobierno de ZP, por cierto, bastante deficiente, y que tampoco ha aparecido por ninguna parte. O sea, no es de recibo que un país se bloquee, sea cual sea, sea cual sea la razón, sobre la que no hay explicación oficial. De las doce y media se produjo una situación inimaginable de colapso del sistema, que no había pasado jamás, pero pasó. O sea, es irónico que la hemeroteca de Sánchez también tenga su rinconcito. En el que el presidente más mentiroso de nuestra historia nos asegura tajante que en España no habría ningún apagón. Bueno, pues lo hubo. Y no parece haber sido producto de ningún ciberataque, que era en principio algo que no se descartaba. Dentro bueno, era particularmente sensato pensarlo. A los rusos lo han hecho en Ucrania. Han atacado subestanciones eléctricas para dejar a los ucranianos sin luz en invierno. Hoy se cuenta que hace cinco días Repsol se vio obligado a hacer una declaración de fuerza mayor para advertir a sus clientes que no podría cumplir con algunos compromisos porque su planta de Cartagena tuvo una parada inesperada por problemas de suministro eléctrico. También Oscar Puente, el ministro, justificó problemas registrados en el tráfico ferroviario hacía una semana por exceso de tensión. O sea, estamos ante un exceso de producción de energía, energía solar, que no llega a ser absorbido por el conjunto del sistema eléctrico. Un desbarajuste muy grande entre la oferta y la demanda que se graba. ¿Por qué? Porque faltan interconexiones con Europa, que es donde a ti te permitiría canalizar el exceso de energía. Y seguramente habrá alguna ausencia de inversiones en infraestructuras. Eh, en nuestro país, pero bueno, eso ya habrá tiempo de estudiarlo con más tranquilidad. Ahora toca acabar de atender a la gente, a señoras como María José, que ahí sigue en Córdoba todavía, y como h a y a s tantas, que ahora mismo no tienen luz aún, pero que poco a poco van a ir recibiéndola. Y se abre un plazo para determinar responsabilidades mil millonarias por lo que ha pasado. Lo que es irreparable es el daño para la imagen del país. O sea, ¿ha habido otros apagones similares en Europa? Sí, pero ninguno de esta magnitud. Sí,、si、los ha habido en Cuba o Venezuela. Vamos, eso todos los días, pero no es Europa. Ayer el gobierno había convocado a los responsables de 80 multinacionales de todo el mundo para venderles las maravillas de invertir en España. Imagínense el papelón. Imagínense el papelón. Bueno, hay más noticias y más cosas, pero ahora lo que vamos a hacer es、eh, dar una vuelta por muchos lugares y enseguida saludar a los contertulios de esta mañana. Un momento. Herrera Incope. Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la once de ayer, la fecha ganadora ha sido Siete de septiembre de 1925. Número de la suerte, el seis. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Jackpot de la ONCE Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. De accionistas de BBVA para accionistas de bancos a Vale. Asunto: un banco que suma. Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien. O sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas sería mayor que el actual. Exacto.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 Hola, Carlos, buenos días. Alejandro Raquejo, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Julián Quirós, director de BBC, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, el gran apagón, yo creo que es el, el titular, mayormente de todos los medios, ¿no?, el día de hoy.、Eh, de ¿Qué reflexión rápida de titular? Como si tuvierais que hacer un lead, va, no un titular. ¿Me podéis hacer h a s t a hora de la mañana, Ana? Pues De no creer todavía, Carlos. Un apagón tercermundista, como titulamos en el debate,、eh, y con un eco, enorme coste económico para España, reputacional, y lo habría sido también en vidas de no ser porque los sistemas de contingencia de los hospitales funcionaron a pleno rendimiento. Hace solo una semana el Gobierno estaba presumiendo de que España es la única gran economía que había quedado al margen de la revisión a la baja de las previsiones del, del FMI tras la guerra arancelaria. Y ahora estamos así, como, como en Cuba, como en cualquier país sudamericano, pero en, en pleno centro de la Unión Europea y con Marruecos y Francia arrimando el hombro, echándonos una mano para salir de esta. a q u e i j o Bueno, tengo 40 años. Puedo decir que mi generación ha vivido ya su particular día de los transistores. Para mí, lo más positivo del día es que no tengamos que lamentar ningún, na, ningún fallecimiento. Ojo,、eh, gente atrapada en los, en los ascensores, gente conectada a respiradores en casa, el escenario podría haber sido muchísimo peor. Y la pregunta de qué ha pasado, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda muy rápido. Si yo soy un heladero y he perdido todo el género, y esto es una negligencia. Entiendo que habrá alguna ventanilla a la que reclamar el dinero. Y como digo, un heladero, digo、mmm, muchísimos hosteleros que ayer perdieron mucho género.、Mm -hmm. ¿Y Julián Quiroz? Pues、eh, después del gran apagón,、eh, la palabra es ¿por qué?、No? ¿Por qué? Porque no sabemos nada. O sea, o el gobierno sabe o el gobierno no quiso ayer que supiéramos. Lo único, lo único cierto hasta ahora es que,、eh, dentro de la espectacularidad que caracteriza este gobierno, hace diez minutos, cuando pasaba por la puerta de Alcalá, Con un tráfico tranquilo. Han pasado del orden de 20 coches, 8 o 9 coches de la Policía Nacional con las sirenas encendidas, montando un, un ruido ensordecedor, y otros tantos coches oficiales trasladando a gente eh, eh, con una celeridad y un movimiento que ya me hubiese gustado ayer. Es, es la mayor alarma que he visto por parte del Gobierno en las últimas 24 horas, porque、eh, es una obligación. Eh, política y moral, que el gobierno hoy nos diga por qué. Y si no nos lo dice, pues que intentemos averiguarlo.、Uh -huh. Bueno, doble apagón, ¿no? Podemos decir de.、Sí. El doble apagón ayer,、eh, apagón informativo y el、uh, apagón de la luz. Pero ahora hacemos otras reflexiones.、Eh, tengo noticias de Orange Empresas. El comercio rural en España se está revitalizando gracias a la digitalización. Durante los últimos años, el número de empresas que utilizan las tecnologías de comercio digital se ha triplicado, consiguiendo que el 72% de las pymes que facturan un millón de euros en nuestro país estuvieran situadas en zonas rurales. De hecho, durante 2023, las pequeñas empresas rurales facturaron. c u m a r o n más de 300 millones de euros, unas cifras que demuestran que la digitalización es una de las mejores vías para hacer crecer a las empresas. Orans Empresas presenta todo para todos: todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real, y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orans está aquí. Herrera Incope. Estar informado.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 「ドン・シモン」「ベベテル・ベ e ノ」「ケーキ・ドン・シモン」「s a キ・ドン・シモン」「ケーキ・ドン・シモン」「ケーキ・ドン・シモン」 Esta primavera, contrata a la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en Endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Este año en general óptica. Capitán, diría que veo algo ahí delante. Un capitán, unas gafas. Eso, es un iceberg. A estribor.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 Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, reflexión económica del gran apagón de ayer. A ver, pues mira, para empezar, es evidente que el impacto inmediato en la economía real que se produjo ayer y que se trasladará, yo creo que durante días, bastante importante. Aunque no hay ninguna cifra oficial, ya sabemos el apagón también ahí, las pérdidas económicas podrían ser, yo creo que dos décimas del PIB. Pero lo que queda en evidencia es la vulnerabilidad del propio sistema eléctrico en general, que las autoridades atribuyan el apagón a una fuerte oscilación del flujo de potencia. En la r Eléctrica d e sin indicios ni de boicot ni de ciberataque, la verdad es que no es muy tranquilizador. Que la caída de, la, de toda la red se iniciara por la desaparición repentina del 60% de la energía de toda España, pues pone a examen esa creciente dependencia de las renovables que, por su naturaleza intermitente, requieren de sistemas de almacenamiento y respaldo adecuados para garantizar esa estabilidad del suministro que no tuvimos. Pero yo vi un, un video tuyo hace años que hablaba de eso precisamente. Pues sí, fue en YouTube y se titulaba El Gran Apagón,、eso、por es... desgracia. Y allí me hacía eco de un suceso, mira, qué curioso, que pasó desapercibido en su momento y que recordaba lo que pasó ayer. Resulta que el 8, de marzo, el 8 de enero de 2021, un fallo en una subestación de Croacia provocó una división en la red europea que nos separó en dos zonas, noroeste y sureste. Esa desconexión causó un desequilibrio en la frecuencia eléctrica, que precisa ser siempre de 50 hercios, y para evitar un apagón masivo. La red se desconectó temporalmente de los grandes consumidores que eran pues Francia e Italia y se aportó energía desde los países nórdicos. Pues bien, aunque la red se estabilizó en dos horas, medio millón de hogares en Austria se quedaron sin luz. El incidente lo que hizo fue evidenciar la fragilidad del sistema eléctrico europeo también y llevó a países como Austria a prepararse ante posibles apagones futuros con simulacros incluso para instruir a la población sobre cómo actuar en caso de un gran apagón. Bueno, pues por aquel entonces se dijo que España no peligraba, lo digo. El presidente, por ser una isla energética, pues precisamente lo que ayer pasó pudo ser parte de esa isla energética. El problema, hasta mañana, Marc. Hasta mañana, Carlos. Hablamos ahora de fluchos de d o r k i n b y fluchos que ayer le hubieran venido muy bien a muchas señoras, a muchas、eh, chicas que caminaban por las ciudades. Pero bueno, si no es así, para las mamás ya está ahí. Hay que conseguir unos Dorking by Fluchos. ¿Y precisamente qué consigue Do、Dorking? por qué consigue Dorking by Fluchos esa comodidad absoluta? Pues aplicando la más alta tecnología a las suelas, investigando la pisada, las hormas. Esto, junto a las últimas tendencias e moda, hacen de Dorking el regalo perfecto para las mamás. Libera tus pies con Dorking by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Estás escuchando Herrera en Cope. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.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 Ahora, Cope Inmediata. Herrera e n Cope. La mañana. Cope Madrid. Estar informado. El metro acaba de abrir sus puertas. Ya está cogiendo a los primeros viajeros. Aquí en Banco de España estaban esperando a pie de escalera. Y Matt y Juancho, sin duda, se han llevado una gran alegría. Voy a coger el metro hasta Vía Verde y después cojo hasta Palma.、Uh -huh. A c a r a b a n c h e r si llego. Bueno, y vengo de Palma de Mallorca. Bueno, y, ¿Pero va a c a r a b a n c h e r por motivos de trabajo? Por... De trabajo, de trabajo, por supuesto. Que con lo que pasó ayer no v e n d í a en avión si no fuera porque tengo que trabajar. El servicio del metro del suburbano está al 80% en todas las líneas, con una excepción, la 7A todavía no funciona. Soy Mame n Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope. 11 grados tenemos en Cibeles, donde ahora mismo está luciendo el sol. El transporte en superficie funciona con normalidad. Eso sí, hay muchas colas en los intercambiadores. Por lo tanto, vamos a ver cómo se circula ahora mismo por Madrid. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alkiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alkiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de r e n t i n g flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alkiver.es. Alkiver, el r e n t i n g realmente flexible, te ofrece la información del tráfico. Y nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. hasta ahora hacia Carabanchel circulación intensa de entrada a la capital por la 4 en Pinto y Butarque, la 42 en Parla, a 5 en Alcorcón y Campamento y de salida de Madrid por la Rivas ambos sentidos en la 42 en Getafe. En la M40, especial cuidado en Bicalbaro y Coslada hacia la 2, en Carabanchel Alto a la Bajada Onda, a Boadilla a sentidos sentido sentido Pinto Monte por la conexión de luz, por dirección del en en en en en en en En en en en en en en de de de y y y y y y y M40, M50 Todas las cámaras y los paneles de información del tráfico, así que les insistimos, eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. También es importante consultar el servicio oficial de cercanías Renfe para ver qué líneas están funcionando con normalidad y cuáles están sufriendo algunas demoras y retrasos. Son las 8 y 26. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía. Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma. Toyota Kuruma patrocina el tiempo. Hoy vamos a seguir con s o l aunque se va a alternar con algunas nubes altas que van a dejar el cielo un poco velado. Las temperaturas se mantienen, eso s、sí, y sin cambios: 24 grados de, de máxima y mínimas de 12 en el centro. Una marca: Mercedes-Benz. Una pasión: conducir. Un concesionario en Madrid: Star Madrid. Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente. Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y Vive la Marca. Star Madrid, 914-2004. Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid. En Madrid están pasando muchas cosas. Esta noche, una mujer de mediana edad ha fallecido en el incendio de su casa en la calle de Clara Campoamor, en Carabanchel. El SAMUR ha confirmado el fallecimiento de la mujer y ha atendido a tres intoxicados leves, de los que ha trasladado a cinco al hospital. Los bomberos han tenido que rescatar también a varios vecinos. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. o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 Una empresa de climatización? GESCLIMA.ES es la solución. Climatizar tu local comercial? GESCLIMA.ES. Climatizar tus oficinas? GESCLIMA.ES. Recuerda, GESCLIMA.ES. En FTOME Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en FTOMEOcasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo FTOME. Reserva ya tu coche en el portal online FTOMEOcasión.com. Y te recuerdo que a las 7 de la tarde la Catedral de la Almudena va a coger una misa funeral por el Papa Francisco, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo. Escuchas, Herrera en Copes, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.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 Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana. Cope, estar informado. Bueno, la clave, ya es el expósito, es el transistor, ¿verdad?、Eh, Tron, buenos días. ¿Qué pasa, Tron? La, ¿La radio, radio a pilas. Bueno, lo queríamos perder, macho.、Sí. Pero en fin, sí, sí, la verdad es que, perdón por hablar de nuestro libro, de nuestra historia, en un día tan complicado como este, pero la radio a pilas, efectivamente, el transistor con la antenita para arriba. Nuestro papel ayer fundamental frente a los bulos en las redes y frente al silencio del gobierno y de red eléctrica. Éramos literalmente, Carlos, la conexión con el mundo. Enganchados a la radio, por cierto, no les olvidemos, ¿eh? siguen sin luz, como me cuenta Tony Acharri en b a r r i o s de Bilbao. Carmen Quintanilla. En Ciudad Real. Basagoiti nos está oyendo desde México con sus transistores enchufados como puede por Internet, e l sí. Miguel Ángel Tobías desde Oliva en Alicante mirando al cielo porque siguen sin luz. El papel de la radio, cada uno que escuche la que quiera, es y fue fundamental. Sin televisión, sin Internet, pero con un transistor, con unas pilas que, por cierto, se agotaron en los chinos, en los centros comerciales, en el corte inglés. Mira tú qué cosas, ¿eh? En la era digital, en la locura de la información, en la época de las redes, en la modernidad infinita, un transistor, unas pilas, una linterna y unas velas. Al final van a tener razón con lo del kit de supervivencia y、sí, sí, lo más、sí. importante va a ser un transistor. No es por echárnoslas, ¿eh? Pero ayer los de la radio fuimos fundamentales, Carlos. Así es, y hoy también.、Eh, claro, nos、sí. oímos por la tarde. Venga, hasta luego, amigo. Tenemos información de Toyota Relax. Y esa información a través de la radio fue fundamental y es fundamental. Pero, oye, un momentito de tranquilidad、eh, tampoco viene mal.、Eh, hay quienes disfrutan de hasta 15 años de tranquilidad. Son los clientes de Toyota que se benefician de la garantía Toyota Relax, la más duradera del mercado. Bueno, aquí están、eh, Alejandro Recaijo, Ana Martín, Julián Quiroz, director de EBC.、Eh, yo creo que si, esto no es fácil entender.、Eh, si alguno de vosotros sois científicos de, de la ingeniería eléctrica, y, eh, pues eh, enhorabuena, pero、eh, vamos, no es fácil. No, no, no es fácil, lo siento mucho. No es fácil entender por qué colapsa un sistema. ¿Qué quiere decir.? Que desaparezcan 15 gigavatios. ¿Cómo desaparecen 15 gigavatios? Eh, eh, ¿Por qué、eh, se viene abajo una red eléctrica en toda la península de España y Portugal? ¿A cuenta de qué? De una, de una subida de ingreso de electricidad por las renovables un día de mucho calor, y mucho sol y mucho viento. Coincidiendo con una baja demanda? ¿Eso es así? Eh, eh, mira, yo por si acaso se lo voy a preguntar a don Jorge Sanz Oliva, que es、eh, expresidente de la Comisión para la Transición Energética. Señor Sanz, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Eso podría ser lo que acabo de decir, que no sé ni siquiera si lo he dicho bien.、Eh, es decir, hay. Mucho ingreso, mucha generación de electricidad, porque ese día las renovables han ido a todo lo que da y coincidía con una baja demanda y eso hace saltar algún relé? Pues en, en parte sí, déjame que, que te, te cuente mi opinión. En primer lugar, yo tengo la misma información pública que tenemos todos. Ayer、mm. no tuvimos teléfono, no tuvimos internet, lo único que sabemos es la declaración del presidente. Diciendo que desaparecieron 15 gigavatios de generación de repente. Todos sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, por tanto, los, los gigavatios no desaparecen. Entonces,、pues、a partir de aquí hay que buscar hipótesis técnicas que permitan explicar por qué se desacoplan 15 gigavatios de repente de la red. Y el motivo más plausible, y estoy entrando en una hipótesis, no digo que esta sea la causa, sino que es la que podría explicarlo, es que se hayan desacoplado para protegerse de una sobretensión en la red de transporte. Eso pasa a veces, cuando hay sobretensión en la red de transporte, las máquinas tienen un umbral de tolerancia y se desacoplan porque una sobretensión puede estropearlas. Como si tienes conocimientos de medicina, porque estudias t e Uh -huh. En、eh, la universidad, pues es igual que una tensión, sobretensión arterial te puede provocar un ictus y un derrame, una sobretensión eléctrica te puede estropear una turbina. Entonces, tienen niveles de tolerancia y se desacoplan. ¿En qué me baso para pensar que es un problema de sobretensión y que no es un bulo que genero yo? Pues es que ha pasado hace unos días. Hay una noticia en el mundo diciendo que una refinería de Repsol, en concreto la de Cartagena, se tuvo que desacoplar. Que desacoplar por un problema de sobretensión en la red. Y al mismo tiempo, creo que fue la semana pasada, en la red de transporte ferroviario ocurrió lo mismo. Hubo, hubo varios trenes que tuvieron que parar por un problema de pico de tensión. Esto lo ha reconocido el propio ministro Puente. Entonces, tiendo a pensar que ha sido un problema de sobretensión en la red de transporte. La pregunta es: y conecto con lo que tú has dicho, es ¿qué puede producir una sobretensión en la red de transporte? Cuando en realidad esto, t i e n e que preguntárselo es la red eléctrica, que además del dueño de la red de transporte, es el operador del sistema eléctrico. Pero una causa posible es que haya habido un desequilibrio entre la generación que contribuye a estabilizar el sistema y la que no contribuye a estabilizar el sistema. ¿Cuál es la que no contribuye? La que los técnicos llaman asíncrona, asíncrona o que no tiene inercia, la solar fotovoltaica y la eólica. ¿Cuáles son las instalaciones de generación que sí c o n t r i b u y a n a estabilizar el sistema? Las síncronas o las que tienen inercia, o sea, la nuclear, la hidráulica, los ciclos combinados de gas, también el carbón. Menos porque apenas nos quedan instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que podría haber ocurrido ayer a las doce y media del mediodía? Pues podría haber ocurrido, y es una especulación mía, que red eléctrica hubiera permitido un desequilibrio entre ambas, entre la generación que contribuye y la que no contribuye, dando un peso excesivo a la solar fotovoltaica y a la eólica, y un peso inferior al necesario a nuclear, hidráulica y gas. Esa podría haber sido la causa. A quien hay que preguntárselo, porque lo sabe con toda certeza, Esa red eléctrica, pero la red eléctrica tiene un conflicto de interés, porque si se confirma la tesis, él es el responsable, porque no, no, no. es el que tiene que mantener la tensión. Claro,、no, claro.、No, no. Pues,、eh, y, la, y la siguiente pregunta, Gorgué,、eh, es: ¿se puede repetir en los próximos días si vuelven a darse esas condiciones? A ver, si、eh, se confirma mi tesis y es un problema de mala gestión, es tan fácil como evitar un desequilibrio entre ambos tipos de generaciones. Y、eh, esto nos da lugar a un debate. Decir, a partir de ahora hay que、eh, estudiar o analizar cómo ha de tener lugar la integración de las renovables en el sistema. Y hay que hacerlo basándonos en criterios técnicos, no en criterios políticos. Este es un tema importante. Y el segundo es evidente: es. Vamos en camino de cerrar centrales que son síncronas, en concreto las nucleares. Está、eh, en, en puertas el cierre de los grupos de Almaraz en el año 2027 y 2028. Hay que repensar si la seguridad d e suministro se puede confiar en centrales que no son síncronas y que no contribuyen a la estabilidad del sistema. Hay que abrir el debate nuclear. Eh, eh, de, de, desde luego,、eh, desde luego que hay que reabrirlo. Jorge Sanz, Oliva,、eh, director aso asociado de Enera y expresidente de la Comisión para la Transición Energética. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, chicos,、eh, en fin, consideraciones varias. Ana Martín, que eres a b e z a d a especialista en varias cuestiones. Simplemente sobre esto último、eh, que apuntaba Jorge, decir que. Que en realidad en este momento está reabierto el debate sobre las centrales nucleares en plena negociación del Gobierno con el Partido Popular、eh, para el apoyo del principal partido de la oposición a ese、eh, decreto con eh, medidas eh, frente a los aranceles de, de Donald Trump. Una de, los, de las condiciones y uno de los asuntos que iba a abordar. Eh, el ministro de Economía con el responsable económico del Partido Popular es precisamente、eh, esa petición del Partido Popular de que, a cambio de su apoyo, mantenga la vida útil de las centrales nucleares, además de eliminar el impuesto sobre la producción de energía eléctrica.、Uh -huh. Así que digo que, que, que ese debate, que ya también se está dando en otros países europeos, se está dando en España.、Eh, respecto a las causas que apuntaba, yo creo、mm, que si fuera un ciberataque, un sabotaje, ...el Gobierno ya nos lo habría contado". Nos lo habría contado ayer rápidamente y lo digo porque、eh, eso、mmm, beneficiaría la, la, la narrativa del presidente sobre su plan de, de rearme anunciado hace solo una claro, semana, claro, esos、claro, 10.147、claro, mil claro, claro. millones e extra. Porque si en algo ha insistido Pedro Sánchez en, en las últimas semanas, meses, diría yo,、eh, es que España está、pues、expuesta, como toda Europa, a ataques híbridos, o sea, el peligro de,、eh, de la tecnología para tumbar. Eh, de instituciones e instalaciones críticas、eh, de España. Y no solo nos habría informado ya, sino que seguramente Pedro Sánchez habría comparecido ayer atrás、eh, con uno de sus eslóganos del tipo:、eh, saldremos más fuertes, todos a una, este apagón lo superamos unidos. Si nada de eso pasó, si además el presidente del Gobierno tardó seis horas en comparecer y once en dar una mínima、eh, explicación, Fue porque es bastante evidente que se trató de un, de un fallo y posiblemente evitable en la medida que normalmente, cuando sucede un fallo de esta magnitud、eh, tan apabullante, hay algún tipo de señal previa. Bueno, ¿qué estaría diciendo el SOE si esto l o hubiera cogido un gobierno de l p ú b l c Claro,、eh, y luego, ya lo eh, último, eh, lo digo porque Moncloa nos acaba de mandar un mensaje a la prensa y, como la prensa al final somos intermediarios. Eh, con los ciudadanos, pues yo quería leerlo. Nos agradecen el esfuerzo y la comprensión, no nos ha quedado、sí. otra, claro. Y dicen: a medida que se vaya despejando el día de hoy, os iremos trasladando eh, todo eh, cuanto se pueda en la medida que sea posible. Gracias por vuestra indulgencia. O sea, que, que ni siquiera hoy seguramente、eh, tendremos más explicaciones de las、eh, minimísimas necesarias. Armémonos, sigámonos armándonos de paciencia. Pues mira. Ya, ya, que estamos, Carlos, Ana,、eh, Julián, que estamos con, con las últimas horas, el Ministerio del Interior. Justo ahora también a los medios de comunicación nos llega,、eh, un mensaje a los que habitualmente tratamos esos temas, donde nos informan que el balance que hace la Policía Nacional y la Guardia Civil es que la noche ha transcurrido con normalidad absoluta, sin incidentes. e、eh, s t o no es algo menor, porque,、eh, ayer cuando empezaba a anochecer, Uno de los temores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era saber cómo iba a reaccionar la gente、eh, ante la falta de luz y el miedo a, a posibles saqueos y, y pillajes.、Eh, a mí, Carlos, respecto a lo que. La entrevista que le has hecho al experto. Bueno, de entrada he de decir que creo que más o menos lo he entendido, lo cual ahora me siento un poco más inteligente que antes.、Eh, pero fíjate que、eh, Jorge, este experto, no hablaba de desaparecer. Sino que hablaba de desacoplar. Y otros especialistas en la materia que están aportando su conocimiento en las últimas horas hablan de que ese fenómeno que nos ha explicado Jorge podría haberse producido en una cuestión de milésimas de segundo. Por lo tanto, llegar a la explicación de lo que ha sucedido puede tardar tiempo. Es decir, yo no tengo. Razones para、eh, dudar que ayer el Gobierno nos estaba diciendo la verdad en el sentido de que no sabemos qué ha pasado. Pero es que esa pregunta es muy importante por otra cosa que apuntaba Jorge y es: ¿quién es el responsable de esto? Yo al principio de la tertulia ponía el ejemplo del heladero que ha perdido todo el género. ¿Ante quién reclama? Yo no sé si el Gobierno estará planteando crear un fondo de contingencia precisamente para, para personas afectadas, para negocios y comercios afectados. Si tú tienes un restaurante, tienes, qué sé yo, carne congelada, pues a lo mejor ayer tuviste que. Que tirar、eh, mm. grandes cantidades de dinero sí, sí,、eh, y, de y, luego, y el lucro cesante, que, o sea, que, o sea, también es difícil de comprobar, ¿no? pero bueno, eh, eh, lo tangible sí que existe. Decir, sí,、eh, sí, que varios <risas> hay varios debates. Uno es ese. Otro es、eh, el, qué tipo de energía tenemos y queremos. Las, infra, las infraestructuras que apuntabas tú, Carlos, a las, a las 8.、Eh, luego hay otro debate ahí, es la rápida desaparición del dinero en efectivo. Bueno, pues ayer. Hacía falta dinero en efectivo para, para, para, para comprar cosas. Y también he de decir que tengo la sensación de que esto va a quedar en poco, porque como no ha habido grandes efectos a nivel general, tengo la sensación de que、eh, la actualidad eh, eh, que lo devora todo y la memoria que es corta hará que esto se quede. Es la impresión que tengo en una anécdota sin entrar al fondo de estas cuestiones que estoy planteando.、Uh -huh. sí, ver, yo, a... um, yo creo que lo primero que vimos allí, efectivamente, es el altísimo grado de racionalidad de la gente、eh, operando, reaccionando ante esta situación tan, tan tremenda: ¿no? de quedarte colapsado, quedarte a oscuras, quedarte en un sitio donde no puedes moverte, quedarte sin comunicaciones,、eh, no poder hablar con tu s、eh, familia, con las personas.、Eh, Sobre las que tienes intereses, no poderlo hablar durante todo el día. Y hubo una calma efectivamente generalizada y cada uno to tomó unas decisiones、eh, prácticas y racionales en función de cómo se encontró. e a un hijo mío que estaba en Móstoles acabó、eh, durmiendo en, en Getafe, donde una amiga que vivía allí le ha podido llevar. En fin, eh, eh, eso es cierto. Y que volvimos a. De alguna manera, la vida analógica. ¿no? Habéis comentado antes el tema del transistor, las pilas, las linternas que se compraron, pero el propio gasoil,、eh, la rotativa de ABC y la propia, la propia redacción y oficinas de ABC fueron ayer sostenidas con gasoil, gasoil moviendo generadores, lo cual es una gran paradoja, o、oh, el dinero en efectivo. Y todo esto merece cierta reflexión, ¿no? Cómo de repente hubo necesidad de volver al dinero en efectivo porque no se podía pagar con tarjeta en muchísimas situaciones. Y muchísimos taxis o, o pequeñas tiendas, sobre todo, no podían tenerlo porque, evidentemente, no disponen de estos generadores. Y, hay mucha, y, y buena parte de los percances y situaciones se debió, efectivamente, que una parte importante de la población no,、eh, pues、no tiene ya dinero en efectivo de forma habitual. Y ante una situación de esta se quedó realizada. Pero la entrevista con Jorge s á n g es muy interesante. Y aborda directamente el, el inicio de tu comentario. n o Empiezas a decir, ¿por qué? Claro, no sabemos exactamente. Claro que no sabemos exactamente. Porque ya de por sí es difícil entender el marco energético y cómo funciona ese mercado, las prácticas. No lo entendemos ni los usuarios cuando recibimos los famosos recibos, n o con toda esa cantidad de, de apéndices donde te dicen esto es por esto, por lo otro, o el cambio. Pero básicamente no lo entendimos ayer. Y me sospecho que no lo entenderemos hoy ni mañana porque no nos no lo explican. Porque el gobierno. Decidió ayer no, no explicar, iba a decir explicar lo mínimo, en realidad no explicó nada de lo que estaba pasando, algo que nos aproximara a la verdad.、Eh, y es verdad que ya intuíamos algo que Sanz lo acaba de decir, por las muchas llamadas que hicimos, con, bastante infructuosas, pero bueno, sabíamos que en el ámbito de la generación de la energía no había habido un problema de. De parón o que, que hubiera, no sé, una central o cualquier cosa que separara. Y que las distribuidoras, las grandes distribuidoras españolas, no estaban recibiendo. Por, por tanto, todo se quedaba, digamos, enmarcado en el ámbito, en el entorno de red eléctrica. ¿eh? Eh, y todo apunta, y, y además s a n lo ha señalado, a que esto está en el ámbito de la gestión de red eléctrica española, que ayer practicó. Un, una, un oscurantismo verdaderamente vertiginoso. O sea, la empresa responsable, que además es una empresa también pública, responsable de、eh, abastecer al sistema, le ocurre un fallo sistémico y generalizado, y a los 150 minutos manda a un jefe de operaciones a decir lo que ya sabíamos. Porque lo estábamos viendo y lo estábamos sufriendo, y no decir nada. ¿no? Y luego el gobierno pues tarda casi seis horas en aparecer en, en, en, con el presidente del gobierno. Y claro, esto alimenta unas sospechas. Es que estuvimos, estuvimos a oscuras casi todo el día, pero desde luego las explicaciones fueron mínimas. Sabiendo el gobierno cómo utiliza las crisis y cómo utiliza el silencio y cómo se utilizan las comparecencias, pues es,、eh, a ver, es algo inquietante y que te llena de. de... De incertidumbre. El, la propia expresión que utilizó ayer el presidente del gobierno es que la, ya eran las 11 de la noche, ¿verdad? Cuando dijo, es que de pronto se perdieron 15 gigavatios, ¿no?、Eh, sí. En fin, aquí、eh, hay、sí. algo, y en el fondo es algo fácil. ¿Se pudo deber a un sabotaje externo o externo, un ciberataje que decía Ana y que todos manejábamos ayer con mucha prudencia? No lo sé. Me extraña, me extraña que, que efectivamente, si hay cualquier pista sobre esa. Un, un, un político como Sánchez no lo pusiera encima sobre la mesa, ¿eh? para, bueno, pues como vía, no sé si es culpatoria, pero como vía de alguna manera de encauzar esto de una determinada manera, o se puede ver algún tipo de fallo en algún nivel del sistema. ¿Eh? Claro, y eso resulta escandaloso por todo lo que estamos hablando y todo lo que vamos a saber en las próximas horas y los próximos días.、Claro. Que el gobierno, por tanto, sí me temo que va a tener mucho interés este gobierno en dejarlo todo, todas las aclaraciones en el terreno de la ambigüedad, ¿verdad? De no descartar nada, de decir sí, pero no y que no podamos saber realmente, a no ser que nos empeñemos mucho en averiguar que habrá que hacerlo. No tengo la confianza de que este gobierno hasta ahora quiera decir con claridad realmente qué es lo que pasó ayer, porque ayer ya no nos lo dijo y no creo que hoy quiera, quiera cambiar la, la estrategia ver, informativa. Yo creo que le tardó tanto Sánchez en aparecer porque no tenía quien culpar. Eh, no no, no tenía un presidente, no podía culpar a Ayuso,、eh, no、sé, ni a Putin, ni a, Putin ni a、bueno. nadie. ¿no?、Eh, y, y no salía nadie porque todo el mundo no quería pisarle. A Sánchez el momento de, de su salida. Para eso no salió ningún ministro, ni nadie de Red Eléctrica, ni nadie de. Es un operador privado, como dice Sánchez, pero que tiene el 20% de las EPI. O sea, que tan privado, tan privado. Que nombra no sé. al presidente. Pero es que, aún、eh, en, en el supuesto de que el fallo estuviera en Red Eléctrica Española, una empresa participada por,、eh, por el Estado,、eh, hay una gestión、eh, política. Eh, energética en España.、Eh, una apuesta clara por las energías renovables e incluso una demonización de otras fuentes de energía como pueden ser las nucleares. O sea que en esto、eh, también tendrá algo que decir el presidente del Gobierno y la que ahora es vicepresidenta de la Comisión Europea, que hasta hace nada fue ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Digo yo, porque h a s t a、Europa、¿Dónde está nos están、cosas. conduciendo? Es que estamos ante el apagón. Eh, en un país europeo、eh, mayor, yo no sé si en décadas, pero es que daos cuenta que hasta un país en guerra como lo es Ucrania, en ningún momento se ha ido a cero, en ningún momento, a pesar de los ataques sufridos por Rusia. Es que ayer su presidente, Zelensky, llamó a Pedro Sánchez para ofrecerle ayuda. En la gestión de la crisis. Y、sí, que lo poco que s u p i m o s Nadie l está experimentado en utilizar,、eh, claro, pues, claro. ese otro tipo de generación eléctrica. Para o sea, mí, yo creo daos que. Daos cuenta de, de, de la magnitud, de, de, de la humillación y del enorme, como yo decía al principio, daño reputacional para la cuarta economía de la zona euro, que es la española. Vamos a ver, efectivamente, qué es lo que ha sucedido, pero sí, efectivamente, yo coincido en que uno de los principales reproches que se le pueden hacer al presidente del Gobierno en la jornada de ayer es que a mí cinco horas y media me parecen muchas horas de espera para comparecer, sobre todo si compareces para lo que hizo,、eh, tanto en la primera como en la segunda, que básicamente es、eh, dar una muestra de que el Estado estaba presente. ¿no? Ayer el presidente del Gobierno empleó buena parte de sus dos intervenciones a decir、eh, se han suspendido muy pocos vuelos. Eh, los trenes están parados, pero sin embargo no ha habido incidentes reseñables. Es decir, a minimizar, por así decirlo, los efectos de una crisis de, de una profundidad absolutamente inédita. Y además dijo una cosa que es,、eh, bueno, levantarnos un poco el dedito, ¿no? eh, metafóricamente hablando, diciendo no hagáis caso a los bulos cuando、eh, ya está todo bastante. Eh, inventado de la mejor manera para combatir los bulos es dar información oficial.、Eh, seguramente haya algún tipo de especialista con el que poder comparecer para que haga una explicación más técnica, pero sí, por lo menos, tener、eh, más información oficial a la que poder aferrarse, precisamente para evitar eso que, que Sánchez señalaba, que eran era los bulos. Y si a las cinco horas y media no tienes nada、eh, tangible. que ofrecer a tus ciudadanos, entonces es malo también, porque quiere decir que cinco horas y media、eh, seguimos a ciegas. Y tampoco s e acabaría, variase mucho la... La comparecencia de la noche, sí que es verdad que, al menos en lo que yo escuché de la noche, ya al menos no hablaba de que estábamos en comunicación con la OTAN, porque cuando por la tarde dijo que estábamos en comunicación con la OTAN, a mí desde luego que eso sin desarrollar me generó más inquietud que certeza, desde Claro,、luego. porque no quería, era sin decir nada, decir sin decir que pareciera efectivamente que podía haber sido esto objeto, en fin, de algún tipo de amenaza externa y tal, que no la sabemos, ¿eh? que oficialmente desde luego yo no la sé. dejaba... Eh, planteaba cosas que de alguna manera en los receptores y en los que escuchábamos pudiéramos pensar bien, pues esto、eh, quizás. A ver, Sánchez intervino en las dos ocasiones y hay que recordar, que lo s a b e n podemos recordar los cuatro que estamos aquí, que retrasó sus, las dos comparecencias, desde que dijo que salía hasta que salía, sencillamente cuando podía dar, en clave, en clave de comunicación, como funciona Moncloa, ¿no? con, con los 300 asesores, cuando podía decir algo que a él le parece. Que eh, eh, era, digamos, una carta que podía usar. Y la, por la tarde fue cuando ya pudo decir. Ha empezado la reposición, que creo recordar que había, empezado, que había ya algunas señales en Cataluña y País Vasco, las primeras, que pudiera decir que es una forma. Bueno, él, lo, él entiende la comunicación así, ¿no? Ha pasado esto, pero ya se está arreglando. Y por la noche, que también lo retrasó muchísimo, porque se empezó a hablar de que comparecía a las nueve y media de la noche, y fue sobre las once, ¿no? Quiero recordar. Era la, hora, la hora anunciada eran las nueve y media. Las nueve y media, lo retrasó hasta las once, porque tenía. Eh, un mensaje clave、eh, en, en términos de su psicología política. ¿no? Ya hemos repuesto el 50% de la demanda energética.、Eh, por, por eso lo retrasó. Está pensando en él, no en realmente en dar la satisfacción informativa que necesitaba la sociedad española. Bueno, son y 54 y medio. Un segundo que hemos de seguir hablando de esto. Ahora mismo. Herrera Incope. Estar informado. Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu c i r i Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de línea directa. Uno de los mejor valorados en España según la consultora Intellience. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a línea directa.com. Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. For ever. Con Ford e Formentera, de f o r r a o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 Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia acerca de ti en línea 105portantos.es. punto Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de. Tirit, i r i t i r i t Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Más Casa de línea directa. Porque ahorras directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a línea directa.com. Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Como el 3x2 en todos los detergentes, cápsulas y líquidos, Ariel Sensaciones y Quitamanchas. Comprando 3, pagas 2 y así hasta 3.500 productos. Hasta el 12 de mayo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio. Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el b u f f e t libre o en el karaoke.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 Mejores goles de la carrera de Modric. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana. Cope, estar informado. Ahora son las nueve, son las ocho en Canarias. El rey Felipe VI preside en el Palacio de la Moncloa la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Dice red eléctrica que ha restablecido el 99,5% del suministro eléctrico en toda España. Pero hay muchas zonas de España que nos comunican que todavía no tienen electricidad. Bueno, todos los aeropuertos están operativos, el tráfico aéreo recupera normalidad. El ferroviario es un problema. Porque la...